1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Det crack commandments. En gran voltaje, Julio Volteo, El Chamaco, dímelo Julio. ¿Qué? Qué está pasando Blaco? Que es aquí, ay mi hermano, Ya tú sabes, por aquí en Nuevo Berlín, Metiéndole mano y... al pari que tengo esta noche, Rompiendo tarima por ahí estoy papi. Ya tú sabes mi hermano, Te tuvimos por aquí, ya tú sabes, Cuando presentamos nada más y nada menos, Que dímelo mami, la versión original, Pero llegamos hoy tal? viernes 3 de julio, Y ya tú sabes, la bomba ya salió, la bomba ya explotó. Háblame de este remix junto al Cangri y a The Yankee. Bueno, pues ya tú sabes, estuvimos grabando con D-White, a Yankee. Rompimos la canción y ahora el remix es lo más juego que tenemos ahora mismo. Papi, estamos rompiendo. Este, el remix se hizo bien. Bien, <ríe> ya tú sabes, papi. Así que mira, los hoy ahí en alto calibre fuego. De volteo, este ¿verdad? Sabemos que Yankee pues graba con los mejores, Yankee graba con los más pegados. ¿De quién vino la idea? Tú le dijiste a Yankee para hacer el remix, Yankee te llamó a ti para decir contra. Me gusta la canción, vamos a hacer el remix. ¿Cómo fue que sucedió esto? No, papi, de verdad la canción estaba hecha, entonces nosotros queríamos un remix con alguien. Y de verdad, de verdad, este DJ Jonathan, Julio Guardio, Playo, todo el combo, digo, espérate. dar Yankee, esa canción le pega a dar Yankee. Cuando llamamos a dar Yankee, da Me gusta, está súper pegada Vamos a darle, papi eso fue de un día para otro Oye, pero tengo entendido Que en esa canción también iba a estar Randy ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues Randy, pues no No se pudo optar No pudo optar por cuestiones de tiempo y eso Viste de sincronización de tiempo Pero como, ¿sabes? Pero como quieren mi hermano, ¿tú sabes? Y ahora yo, pues, para otra próxima ocasión Otro tema, pues pues a yo, y bueno, Randy Tú sabes que ellos son mis hermanitos siempre Oye y en et, esta canción de de de de, de, Rimmick, de Dímelo mami remix con Daddy Yankee la podemos encontrar entonces también en el disco del chamaco o, o no va a estar incluida. Fíjate estamos pensando meterla seguro que sí ya la canción ha sido bien aceptada lo que lo que lo que lo que nosotros hicimos con la canción es que ya la tiene un par de seguidos sí, un par de gente aquí en la isla estamos tirándola por acá también en el sur de eh, Estados Unidos so, ya tú sabes. Vale, yo creo que sí yo creo que sí la vamos yo creo que sí la vamos a meter Está, está muy poderoso, de, verdad. de verdad que sí, bro, ya tú sabes, después que tú hagas el CD y, y, y, y Dios no lo quiera y te quedas cortito como bonus track, no, no, no, no está mala idea, porque de verdad que la canción la escuché, la canción de verdad, Yankee le metió chévere a la parte de él este tú no te quedaste atrás así que que de verdad que yo pues le deseo lo mejor te deseo todo lo mejor a ti oye para cuando sale el chamaco este volteo más o menos agosto chamaco, septiembre el chamaco yo creo que sale para eh, agosto septiembre no va a tardar octubre viste ya estamos en la carretera ya tú sabes disparando a los locos papi ah pues bueno presenta por aquí ok déjame decirle aquí un momentito ya tú sabes porque aquí siempre pues me, eh, la gente siempre está pendiente a alto calibre para estar grabándome las canciones mi gente yo le voy a poner la el id verdad la pauta de alto calibre como siempre por encima este, hasta que Voltio pues me diga blaco pues la puede soltar por internet Blanco, este volteo siempre pues nos llama a nosotros porque nosotros somos pues el intermedio de todos los artistas para regar las canciones por internet cuando Voltio me diga blaco ya la puede soltar por internet pues nosotros la vamos a soltar pero mientras tanto te la voy a poner completita con el id de alto calibre radio show ya tú sabes, con todos los ID por encima, para que, ¿verdad?, para que no se piratee claro. en mala calidad, y tan pronto que nos den la verde, pues, Voltio, pues la vamos a estar soltando, ya tú sabes, original de estudio, así que, Voltio, presenta la canción aquí de Kangri, Adi Yankee, junto a ti, ya tú sabes, Rimmick, te dímelo, mami. Bueno, pues ya tú sabes, es para todas las evas que andan solitas por ahí, ya tú sabes que andamos solos también, vamos a romper, vamos a matarlo Tú sabes, estabas escuchando ahí parte, parte, parte de lo que es, nada más y nada menos que los rastrilleros J-King y Máxima, oye la canción completa, pero dame darle un stop aquí rapidito a ponerle instrumental, porque directamente desde allá, desde el área metro o desde Ponce, los rastrilleros, 187, J-King y el Máxima, número j Go. En la que hay mi gente, saludos. ya sabes, directamente desde el Puerto Rico, hay que ir la perla del sol, hay que ir la ciudad del fenómeno tempo, hay que ir la ciudad de los rastrilleros. Oye, ya tú sabes, buenas tardes primero que nada, este Yeki, por estar otra vez aquí nuevamente en Alto Calibre. Bendición Bendiciones, mi bendición. Saludos no. toca libre digo el toca libre hola toca libre saludos esa es mi vieja Échale, eh, mira pa allá se salas así que bendiciones también para tu mamá por allá oye dímelo porque, Genco, sí. ya, igual. Ya, ya ya ya finalmente pues ya por lo menos podemos disfrutar de la canción de ratrillea 2 completa porque primeramente pues había pirateado y filtrado por ahí por la red de internet pues una canción que estaba incompleta ahora pues ya tú sabes ya por lo menos le pueden dar pa bajo la canción completa para que la escuchen por ahí Papi, estamos bien agradecidos, por supuesto, tú sabes que la canción no estaba piratía completa, eh, la canción ahora, gracias a Dios, ustedes la tienen, la sacan ahora, yo espero que se vea la que no se haya encantado como quien dice de esperar, tú sabes, por la segunda parte, pues, aquí estrenando en donde dónde más, en alto calibre, papi. Ya tú sabes, oye, Jaco, este, rapidito, este, también, pues, verdad, eh, ya todo el mundo está pidiendo, ya todo el mundo está pidiendo, pero lamentablemente también, pues, pues se filtró por ahí a Aguajera, estas son canciones que vienen oficialmente para el disco este, de ustedes. Así correctamente, eh, rastrillado, tengo una sorpresa en rastrillado. Y, pues, como tal te lo voy a decir a ti porque a mí me gusta decir las sorpresas aquí, mano. Y, y vamos a coger ese tema rastreado rastrillado y vamos a hacer un remix que va a incluir a varios exponentes de género que todavía no he hablado con los exponentes solamente como con dos o tres de ellos. Pero estoy planeando hacer un elenco de que tenga tres pensiones y sea al estilo, ya tú sabes, al estilo playero 37, que es un track que dure 16 minutos, 15 minutos. Así que no, no vengan a copiar este ahora ni a hacerlo porque yo lo dije aquí, papi, le damos rigüen y te lo ponemos Otra vez, okay. Y son 15 minutos, son 15 minutitos y van a ser 3 sesiones de 5 minutos cada uno y ahí, y ya tú sabes, poniendo a los mejores exponentes cubiertos. Oye, ¿tú sabes que este, Jacob? Que no tienes que repetirlo mucho porque tú sabes que todas las entrevistas de nosotros pues se postean por el internet, o sea que el copión va a tener que aguantarse esta vez porque ya tú sabes, va a estar corriendo primero y, y tú lo dijiste. Eso es así lo ¿no? bien donde, en Alto Calibre. En Alto Calibre Radio Show. Rica, Oye, Jaco, de verdad que todas las cosas que estás haciendo, pues me, me alegro por Jakey y Massiman porque no tanto las canciones de ustedes, también la, los featuring Oye oh, Blah, este Guayomán también sacaron por ahí. Bueno, han sacado un montón de, de, de, de remix de verdad, este, que, y featuring que de verdad que vale la pena este, esperar lo que va a ser el disco de ustedes. Hacho, de verdad que sí. Eh. Eh, saludo a los muchachos, Yulaya y a Guayo, que, que nos dieron la oportunidad, como quien dice, nosotros crecimos con su música y fuimos bien fanáticos de ellos en el género. Eh, Papu era bien fanático de Guayo, pero una cosa exagerada, máxima, y yo era bien fanático de hoy. Y mira qué casualidad que los dos éramos fanáticos de cantantes diferentes y juntaron a los últimos y decidimos, coño, vamos a meterle a esto porque el tema hay que meterle duro. Y, y quiero decirte, papi, que tenemos un tema. Yo que va a salir un video pronto y lo quiero estrenar aquí en Alto Dioné contigo, Blaco. Y, y es el de los muchachos de los que hicieron farandulera conmigo. En el tema sale chinonino de los tal, este eh, servidor, y sale Saiko también. El tema, se, el tema se llama Hola Mamá. Es un tema tú despidiéndote para, para. despidiéndote para de tu mamá, porque te están buscando en la calle y te quieren casar. Y tú quieres arreglar el problema antes de que pase algo es la vida tuya y la de tu familia antes que la de ellos y más o menos de eso se trata el tema es un tema bien real es hablado en tercera persona así que no estén no estén imaginándose cosas Cuéntense que esto es libertad de expresión ¿okay? ese es así contra pues Jayco de verdad yo sé que estás haciendo un montón de cositas no te voy a quitar más tiempo pero ya tú sabes cualquier cosita el videito ya tú sabes que tenemos nuestro programa aquí en Telemundo ya tú sabes que lo envía rapidito para estrenarlo y nada pues presenta por aquí pues ya lo que es oficialmente la canción de Rastrilleador, ya tú sabes junto a tu pana Maximan Gracias, ya tú sabes, mi gente, aquí nos dejo con el estreno mundial de rastrillados de parte de Jake King y el Máximo en Alto Calibre, ya tú sabes, los superhéroes y coming en octubre, y por ahí viene el de Fanny Lu Oficial, con Fanny Lu Oficial, una compañera de nosotros de Universal, ¿ok? De la canción Cero, así que no te, no te despegues de aquí de Alto Calibre, papi, dale allá abajo con un Son las 6.44, como siempre lo prometí de deuda por aquí por Alto Calibre Radio Show, desde el 787 llega nada más y nada menos que el dúo del sex, Plan B. Dímelo, Chencho. Dímelo, Black, de lo que hay. Aquí en Alto Calibre, hoy viernes, ya tú sabes, disfrutando de la buena música. Y bueno... Palo tras palo, tras palo, tras palo. Yo creo que desde el 2008, ya tú sabes, no han parado. No han parado ustedes. Empezaron por el ahí. Ya, bueno, empezaron con llavias, con mente dañada. Por ahí con Tito, el bambino, la nena, el papá. Este, siguieron por ahí para abajo con, bueno, este, con Raquín, que en Guay tuvo un sueño. La de Checa, con Yejo y Dalmata, esa de Flow. Y ahora el gran palo, ya tú sabes, que no ha dejado de dar comentarios y download la canción con Tony. Dice, dime qué es lo que hay con esa okay. canción, este chencho. Este, la canción va para la producción nueva de Tony sí. Dice, ¿verdad? Así, ya tú sabes, Oye, se me había olvidado, ¿verdad? Ella se contradice, se me había olvidado ese temita Que, que bueno, que está ha tenido un montón de daulos todavía Y sigue una de las primeras posiciones Junto a Bibi Ratti y Gringo Este... Pero bueno, Chencho este, Cuéntame un poco Bueno, porque la gente quiere saber tantas cosas Te voy a hacer la primera pregunta, para salir de esto rapidito Porque me tienen loco aquí desde hace tiempo desde, desde la primera vez que le hice la entrevista a Rafi Pina El pasado mes, donde Rafi pues Hizo una serie de contestaciones Y afirmaciones Ahora te pregunto yo a ti, porque Rafi no confirmó en ese tiempo. Plan B, ¿firmó o no firmó con Pina Records? Bueno, nosotros, ¿verdad? Desde hace un tempito para atrás, venimos haciendo mucho negocio con Dicho todavía está en, en, en, en negociaciones en la mesa grande. Todavía no hay ninguna firma todavía por, de, por medio de que diga plan B firmó con Rafipina. No, es que lo mío lo que pasa es que escribí y cantar, entiendo. Y ya esa cosa, pues lo agregan otras personas, pero que hay muy muy buena intención, ¿verdad? Y, y como tú ves, este, el trabajar con Rafipina ha resultado. Lo primero fue la canción de Raquín y Este, la canción de Raquín Changhuay que usamos para la producción que, que yo produje. Soplecha, este ¿verdad? Yo no tengo que decir aquí pues, porque ya Raffi lo había comentado. Ustedes tiraron fuertemente para el disco de Raffi, que en Guay tuvo un sueño. Pero me dijeron de que ellos también ya grabaron con ustedes para el disco de House of Pleasure. Cuéntame eso. ¡Cuánto no, fuerte todavía! <risa> ah, rayos! Entonces hay que esperar eso. Sí, sí, porque hay veces que tú sabes que a veces uno se pone para jugar un cantante y lo tira algo fuerte y después de un momento media flora de la cancion, hasta media débil. Gracias por estar aquí en Alto Caliero y Direcho, pero antes de despedirte por aquí en el Treno mundial, sabemos que mañana tú también la estás presentando en una emisora allá en Puerto Rico, pero ya tú sabes, el internet, la internet, la que ha puesto a todos los artistas en la posición donde están, viajando el mundo completo sin un disco. Así que bueno, ya tú sabes, te damos pues este, nuestras bendiciones para que Plan B, ya tú sabes, siga por ahí usando Exacto. uno de los dúos más fuertes de este género, ya tú sabes, que ese disco, ¿verdad? Y que, que, que el contrato, pues verdad, que, que para bien sea, este, se haga con Rafael Pina y, y ya tú sabes, y los pongan ustedes a gozar. Así que presenta el tema, ya tú sabes, junto a Tony Dice por aquí por Alto Calibre Radio Show. Gracias, gracias, abrazo, ya sí. tú sabes. Para más información también, planbelive.net, MySpace House of pleasure. Ja du tar inte till mig det är det du en Tony Dai är en pappa B solo, ok? Det är